Para las 8 de la mañana en toda la República Argentina, el contacto es ahora con La Plata, desde la CIV, más precisamente saludamos a Luis Constantini para conocer el estado de las rutas provinciales. Buen día Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Brian? Buen día. ¿Cómo te va? Aquí estamos, arrancando complicada la mañana de este día miércoles en cuanto a tránsito precisamente. Eh, comenzamos con un accidente fatal desde temprano en Ruta 226, allí por el acceso a Hinojo. Y ahora eh, nos acaban de informar de otro accidente en autopista Luciano Fortabad, eh, a 200 metros de la escuela agrotécnica. Bueno, estamos realmente complicados porque la visibilidad está reducida a menos de 100 metros. ¿No quiere venir a trabajar, acá? Pero ¿sabe cómo me voy? Está bastante bien, le digo. ¿Sí? Eh, anda, anda bien, anda bien. Y sin apuntes nada, salió. Nada, de... nada, sí, de memoria, bien, bien, lo pero, felicito. Pero eh, vos... bueno, obviamente a los conductores eh, sí, sí. le decimos que tengan las precauciones del caso por por estas dos condiciones que bien vos apuntabas, Brian, uh -huh. pero el dato además de estos accidentes sin duda en la Ruta Nacional 226 tiene que ver con la presencia de bancos de niebla en algunos sectores las precauciones del caso tomen para que no eviten estas cuestiones que estábamos hablando anteriormente, las luces bajas, disminuir la velocidad, usar el cinturón y en la zona de la barría, recuerden, hacia Tandil el tránsito se hace mucho más intenso de lo habitual y esto puede generar alguna complicación. También en la Ruta 3 tenemos una jornada climática algo compleja, alrededor de 600 metros de visibilidad es el rango que se está manejando en este momento a la altura de la localidad de Azul el tránsito para aumento hacia la zona de Cañuelas y también se debe circular con prudencia mismo panorama en cuanto a lo climático para la ruta 5 en donde la marcha aumenta hacia la zona de Luján en sentido a la autopista del oeste a la altura de Bragado máxima precaución les recomendamos porque en el cruce con la ruta 46 hay humo ...que proviene de una acería y esto dificulta la visibilidad en la mañana de hoy. A los que deban viajar a Buenos Aires, en lo posible traten de evitarlo... ...porque hay una jornada de protesta a nivel provincial de la CTA... ...va a provocar serios inconvenientes en el tránsito, en los principales accesos... ...a la ciudad de Buenos Aires, esto va a comenzar alrededor de las 10 de la mañana... ...y se prevén manifestaciones sobre Autopista Richeri, Camino de Cintura... ...La Plata, Buenos Aires, puentes Alcina, La Noria y Porredón en lo que será una mañana a pura complicación en la capital federal, Brian. Muy bien, Luis. Muchísimas gracias. Completísima la información. Y recordamos, como siempre, bueno, mantener precaución, luces bajas, eh, manejar con cuidado. Usted lo ha dicho. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta mañana. Luis Constantini, desde la CIF Central Informativa Vial, desde La Plata, con el Estado de las Rutas Provinciales.